Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. La Municipalidad de Santa Rosa estatiza el transporte público. El concejal oficialista Mariano Rodríguez Vega admitió en Radio Kermés que fue sorprendente el momento para anunciar la decisión. Me parece que es una decisión histórica, es una gran decisión política que marca la conducción de un proceso, de una gestión, y una gestión que, que establece y se planta sobre un Estado presente que interviene sobre los servicios públicos para garantizar el acceso y una, y una mayor calidad del, del mismo. Así que la verdad es contento y satisfecho con un gran desafío por delante, pero no tengo dudas que, que el municipio está capacitado para brindar un mejor servicio del que se brinda hoy, que la verdad es deficiente por, por, por todos lados. Desde la oposición, la concejala Claudia Giorgi respaldó ante nuestro cronista de exteriores la idea de municipalizar los colectivos. Lo que sí el bloque, a través del presidente bloque, ha solicitado a la viceintendente o presidenta del consejo que se nos remita información más precisa respecto de en qué términos se va a rescindir el contrato con la empresa. Y en qué términos, en el sentido de que Habitualmente lo que ha pasado en el país y con, con varias de estas empresas eh, es que, eh, digamos, en la época que, que, que tienen este, bonanza, este, privatizan las ganancias. Y en la época que viene la crisis, este, socializan las pérdidas. Desde la Unión de Trambiarios Automotor en la mañana que carmesera, el secretario adjunto José Álvarez celebró la noticia que... Dijo, evitará la incertidumbre de los trabajadores a la hora de recibir su salario. Creería que sería lo mejor que nos pueda pasar, como vos decís, más que nada para los trabajadores. y Para lo que es el sistema de transporte en la ciudad, si por lo menos se dan todas las pautas que, que tienen que quedarse, eh, creo que para, para los trabajadores sería un beneficio de no renegar todos los meses con el tema del sueldo. Eh, y para la ciudad, el transporte creo que empezaría a tener sentido y a, y a ser más eficiente realmente. El secretario general de la Asociación Bancaria, Raúl Ibáñez, respaldó en PTM la decisión del gobierno pampeano de aumentar la alícuota de ingresos brutos a los bancos privados. Esto es, no es una posición nueva que tiene nuestra organización, sino eh, desde hace muchísimo tiempo que eh, la Asociación Bancaria viene eh, insistiendo en la necesidad ...de una reforma de la ley de entidades financieras de nuestro país... ...o sea que proviene de la época de la dictadura. Eh, nosotros insistimos de que eh, la banca en general... ...tanto pública como privada, tiene que estar al servicio de, de, de, la, de la comunidad... ...y por lo tanto eh, asistir más en situaciones como la que estamos viviendo... A, ...y aquellos, aquellas eh, empresas y aquellos ciudadanos que están pasando momentos críticos, eh, es en el momento donde la banca debería estar presente, como lo ha hecho el Banco de la Pampa, o sea, eh, asistiendo y llegando con, con crédito y asistencia que le permita eh, atravesar esta situación. ¿no? En su habitual columna de los lunes, Hugo Muleiro, el presidente de Comunicadores de la Argentina, repasó las editoriales de los medios del establishment que presionan para que haya un acuerdo con los fondos buitres. La fuerte coordinación con otros espacios de comunicación, en el mismo sentido, en el diario La Nación, el columnista La Borda habla de la inflexibilidad del ministro, de la rotunda negativa que hubo a su agresiva oferta a los acreedores. En el mismo diario La Nación, otro columnista, Berenstein, Habla del de ministro Guzmán y dice que el presidente Alberto Fernández está ante la peligrosa tentación de precipitar otro default eh, producto de la inmadura tozudez de su novato ministro de Economía. Radio Kermés 106.1 Seguimos en radiokermes.com.